verdad sí, pues, eso es noticia pues... para la tertulia lo consideré noticia para la tertulia me parece muy bien ¿eh? bueno. yo como lo habéis comentado ahora es espectacular pues que, yo he cruzado que... varias veces el atrás eso es espectacular ¿Qué quiere eh? son montañas. Bruno son montañas. quiere presumir de casta con Mado venga ya y está además, de, de que ahí. bueno pero lo ha contado el primero entonces le pongo a él pues si no lo hubieses contado tú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 imaginaos, eh, es una historia y sin necesidad de alienígenas ancestrales eh. esto es importante subrayar de momento, de decir, de hasta, momento, momento. hasta que termine el estudio espérate, hasta, hasta que aparezca espérate una piedra que con el de humo y todos nos vamos a reír Chorro. imaginad un sitio vamos a hablar ahora de eso de ese lugar, de ese sitio en donde llueve como en todos sitios, como en muchos sitios pero aquí llueve hierro, Miguel sí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 La verdad es sí, Manuel. No, no, que está pensando es decir, sí, que sí, sí. Hay, el paraguas tiene que ser como el escudo del Capitán América, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> y la rebequita, tú tienes que poner una rebequita luego cuando vas a la no, zona tú oscura. Bueno, imagínate un Charles Ford de ese planeta, ahí las lluvias extrañas serían cafeteras directamente, que sin... <risa> sí, sí, sí, sí, No, el... o cosas así, Juan Juanjo Sánchez Oro, la imagen de la gente eh, en estos días, eh no estamos hablando mucho del coronavirus, eh, pero sí que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 Recordamos hoy, la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las cuatro y media de la matemática. Todavía unos minutos más, seguimos en la tertulia Zona Cero. Comes... Con Manuel Martínez, eh, con Miguel Pedrero, con manole Carvellal, con Juan José Sánchez Oroz, que antes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 en el lavado diferente Y Tiene demolición mantiene las tres conchas. Claro. Bueno, y que no se tíbe, sabe para qué porque no te da la opción y tiene la cuerda que, <risas> no sé que es compartida y que oye es tan, tan válida como cualquier otra cosa. Oye, o sea, pero, pero que... eso no es una justificación, para. Yo qué sé, en otros sitios te se te utilizan otras escenas no, que hemos visto. Ya, eso es otra cosa. Pura sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pero, pero, pero de corazón, corazón, quería decir algo más, perdón. A ver, para nosotros culturalmente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 y con eso se mantienen hasta 10 meses en el aire para trasladarse de un sitio a otro y otro que les llama también muchísimo la atención Esto son es como conducir eh, eh, sin cristal y sin, sí. eh, sin con, la fuera, con la cabeza la fuera, cabeza sí, fuera. Sí, sí, claro eh, no están ahora que dicen son... el, el alimento del futuro son los insectos, pues abre la boquita y te Manu, cuando va en la moto rico. va con la, moto, con la boca abierta la ¿no? sí, sí, sí. autopista sí. yo, so... yo crié uno que se había caído del nido y además es que copulan en el aire es, es que es que viven en el aire, Practican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 ¿Por <risa> dice, me... la parofilia? Ah. <risa> no. Creía que te iba a decir. ¿Y tú me lo dices mirándome a los bueno, ojos? ¿Qué <risa> historia, qué historia que tiene que ver con la sífilis? Sí, bueno, porque. ¿No te ves horinas eh, en esto? ¿Es una noticia, es una información? Es una noticia terrible. Es una, una de estas historias que, que yo lo repito siempre, que no, no hay guionista de Hollywood, por muy imaginativo que sea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 Como la bestia de Jevaudan. Mm. ¿Es, es verdad. Perraco, sí, lo que sí, se sí, ha dicho para sí, sí. la vida. Perraco. Perraco. <risa> o cujo de la tres cabezas allá, o cervero. Me, Miguel, necesitas una doctora Scali en tu vida, ¿eh? Para que te ponga los pies en el suelo. Es que a Miguel le yo gusta ser pero... Yo seré tu Scali, yo tu Scali, no te preocupes. Uy, bueno, madre mía. Pe, de lo pasa? que se entera uno, ¿eh? A las 2.53 de la madrugada. No, digo, para hacerle la autopsia, llegado el momento. Ya, ya, ya. Joder, no, pero... Qué positivo es este y todo, ¿eh?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 <risa> lo, lo podría hacer, lo podría hacer porque claro, reto, aquí mira, la vez te guías que... por las apariencias. y Miguel, espero, apóyame en esto porque... Yo te reto a que la próxima vez que me suba un avión te vengas conmigo a saltar en paracaídas y cuando estemos en zona de esta nube... Yo me material, Que no está en todas las nubes el, el OVNI, ya no, ya está no, todas, no está en todas, no está en todas. En muchas en en las en cosas en en películas, muchas veces, las naves nodritas están envueltas en atmósfera Se de Se disfrazan de nubes. Claro, es sí, correcto. Es... Habría más de un... Yo conozco sí, a más tienes... de, de tres o cuatro personas claro, que te, de, te, defend... te defenderán. Sí, pero idea. me da la impresión de que tú últimamente tienes un poco mellada la navaja de Ocan, eh Si te ha quedado la hoja así un poco. Tengo el, mar... la tengo el martillo de Ocán. Vale, va a las compañías. La, sí, la evolución es irreversible, Silvia. Bueno, yo estoy con los animalitos, pero es que nos siguen sorprendiendo. Bueno, resulta que si antes os hablaba de la hormiga del desierto, ahora os hablo de la hormiga tortuga, que tiene una facultad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 Perdona, pero nosotros somos capaces de cambiar el tamaño de algunas partes de nuestro cuerpo hasta ocho veces su dimensión. Los mofletes, ¿no? No, Los... las pupilas, ah, me refería es... a las pupilas. <risa> También tenemos esa habilidad. Bueno, yo creo que algún oyente te dirá, luego más y si me lo demuestras. <risa> ocho veces, Manuel. Sí, sí se fija mucho. puede llegar a alcanzar. Es pues que nunca te has visto los ojos cuando estás en un estado alterado de conciencia. Ma Manuel si se los lo he pone en forma de rejilla, cuadrado. Oye, y perico. además. De, tienen, de todo, la... de todo. No lo por ti, llega ocho veces. Bifocal. <risa> no, no, pero es verdad, yo. Llega ocho veces. No. El día que tomé ayahuasca, por primera vez. Hoy se te cogió. Todo el ojo ya. era negro, man, parecía un alien claro. de un capítulo sí, de expediente sí. X, precisamente donde salía radiante la doctora Scali. <risa> Ay, Nos sí. deja sin palabras. Sí, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Suele pasar. Bueno, pues hasta aquí la tertulia inmensa, espectacular, en la tertulia zona cero de esta noche, Comado Martínez, eh, Comando carbayal Con Jorge Sánchez Zorro, gracias a todos, eh. Y con Miguel y con Pedrero. Gracias. Y Miguel Pedrero que se nos ha dormido ¡Cállese! ya. Miguel, gracias. Venga, Venga un besito. Besos.